Yo no crey en el amor porque he sufrido tanto desengaño que a mis pocos años ya me hacían pensar que el amor era equivo. Yo que soy un hombre noble que nunca se ha valido de engaño, me soque en mis canciones y sustentan siempre la tristeza de tiempos pasados. Ahora vengo con el alma enterdecida para que tú te des cuenta, corazón. Hay momentos en la vida sin valor Como hay otros que nos dejan honderida Me acompañan mis amigos y el licor Por eso es que paso la vida cantando Por eso es que mi vida es una canción A pesar que a veces he sufrido tanto Decidí reemplazar el amor, y ese sitio puse un canto, un canto que dice, te estoy queriendo, un canto que dice, te estoy llamando morena quéreme, dame la mano, no temas, mi vida, vamos a amarnos. Iván David y Crispin Enrique y Fede Pero como arriba hay uno que decide todo a su manera Él me ha dado una morena que ha cambiado todo para mí Y el yogo de primavera que es mujer tan linda y de alma blanca Y me gusta la muchacha y hasta he cambiado mi vida pa' poderla ser feliz Y antes viví entre parrandas y licor Y viviendo una vida sin sentimiento Hoy por la fuerza que me brinda el amor Soy un hombre nuevo, a Dios se lo agradezco Y el trago de la amargura no es mejor Que la dulzura que me brinda el suceso Por eso al mundo le brindo esta canción Pa' rendir tributo a lo que por ti siento Lo puro tu amor, ay dame Mercedes, por eso eres mi canción, canción que te dice que yo te quiero, canción que te dice que yo te amo, morena quéreme, dame la mano, no temas mi vida, vamos a amarnos, te quiero mi reina, vamos al valle, mi vida morena, tú eres mi vida y tenemos, mucho mucho tú y tenemos, mucho mucho tú y tenemos, mucho mucho tú y tenemos